No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Bueno, no hay barrenadas. En principio, el nuevo programa de Tierra de Barrenaus. Lo programan aragonés feito sin subvención, sin dependencias y con total libertad. Las que no revelaremos y las que defendemos la aragonés charrándolo cada día. Somos Tierra de Barranadas. Una vegada más en Radio Topo en la 101.8 da FM Zaragozana. A voz las que no entienden y aunque te enterarás las cosas que meras te importan. Recordamos que Tierra de Barrenaos y la versión radiofónica do Blog do mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en aragonés. Y que pues seguirme en Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram, iVoox y ahora también en Telegram. Los programas se mete todos los domingos de 9 a 11 y puedes probar los programas anteriores en iVoox, en lo blog y pro que sí en la web de Radio Topo, en Radiotopo, en radiotopo.org. Y en esta cuarta temporada tornamos con un atro especial que, que parís que... ...que lleva la moda de, del año. Y bueno, en esta ocasión... A charlar sobre la vaga feminista... ...convocada a Taloguito de marzo. Un programa... ...en que escucharemos voces feministas... charlando una vaga muy necesaria... ...y con un mensaje muy potente. Como decía Angela Davis... ...lo feminismo y la idea radical... ...de que las mujeres somos personas. Hoy charlaremos con Beluna de ellas. Y bueno, como tenemos muchas cosas para pa charrar pues hemos a principiar ya sin más de, de voto y bolello y, y sin más sin más preámbulos con, con todo lo que tenemos de charrar Tenemos aquí ya en el estudio a Elena. Buena tarde, Elena. Buena tarde, Carlos. O buen Maitín, o, o buena Noé. Nunca sabemos cuándo cuán nos has escuchado la chen ni el horario que le damos nosotros internamente. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por traerme aquí una travegada a radio Topo. Ya te neva ganas, ya te ganas, es que se sí. mucho tiempo que no pasabas por estos micros. Y es verdad, yo también. Bueno, pues como siempre, en, en Tierra de Barrenaos nos fago hoy de empecipiar siempre con la historia, no, con los antecedentes de, de todo lo que nos ha levado de este momento, pues que somos somos grabando ahora, pues a veces días antes, no, de, de esta vaga del 8 de marzo, Y, y bueno, pues cuéntanos, eh, se ha feito, eh, asignas, en, en la historia de FAPOCO, digamos, ¿no? se han feito dos trovadas eh, estatales, una que se fació en Elche en, el, en septiembre de 2017 y una en Zaragoza eh, en Chinero de 2010, güeyito, que cuento que hay una mica, no la, las zagues trovadas, pero bueno, ¿cómo oye toda la historia de cómo se ha plegado en, en esta vaga general convocada tal los de de marzo? Bueno, en primerías, explicar por si Beluna en cara no lo sabe que hoy, 2 de marzo, celebramos la Alianza Internacional de las Mujeres. ...como un día de lucha para erradicar las violencias y la desigualdad... ...en cara que yo siempre digo que el feminismo, que no nos entivoquemos... ...que no lucha por, por la igualdad, sino por la equidad y a la liberación total de las mujeres... ¿no? ...porque amenistamos cosas diferentes, no somos iguales... Eh, ...nos precede una larga chenarochía de mujeres activistas desde fa varios siglos... ...y en muchas causas, eh, ha luita o en ellas y continuamos féndolo... ...para cambiar este sistema patriarcal, así es que desde 2001... Por primera vegada, Solema. si nosotras paramos, se para un mundo, eh, que estió empentado por el movimiento feminista internacional, eh, para visibilizar los trabajos gratuitos, eh, reproductivos y decudiaos que se, que realizan a, a mayoría de las mujeres, se le voy a cabo primer paro mundial en 2001, que también se secundó por Veruna en Zaragoza. En 2017, la añada pasada, en Argentina, a Ochilo de Ni Una Menos, Denunciando las violencias masclistas, se convocó ya un paro, una huelga mundial, y la secundaron más de 70 países. Así es que este año ya un movimiento feminista eh, ha crecido de manera exponencial en todos los países, como se puede ver. y yo estoy que platero, ¿no?, eh, con acciones muy importantes y multitudinarias. En Estados Unidos con la reacción contra políticas de Trump, con la campaña del Me Too, eh, con la denunciadas de violaciones, la utilización del cuerpo de las mujeres como campo de batalla, las luchas por las libertades y por la diversidad afectivo-sexual. así es que en el estado español también había ese crecimiento y, y se nota no y esta campaña movilizadora esta añada este año 2018 si sí haya o primer en que secundamos no no no solamente en esos ámbitos sino también en lo laboral por primera vegada y esto va a estar muy importante bueno y la esta esta vaga no se, se plantea en cuatro friends, en cuatro exes, ¿no? que comentábamos antes, que son eh, laboral, estudiantil, consumo y cudiaos. ¿Qué significa esos cuatro exes? ¿Qué significa que, que se plantee, ¿no? que no sea una, una vaga simplemente laboral u, u estudiantil como se le han feito atrás Pues ¿eh? yo cuando explico, porque fuimos muchas reuniones informativas, cuando explico a vaga do m siempre digo que hay una vaga diferente. a todas las que hemos vistas, porque no hay una vaga general al uso, por estos estos ámbitos en los que pedimos que las mujeres aturen, ¿no? Así es que en Cudiaos, pues eh, demandamos que, que, se más que más, como sabemos que los Cudiaos no pueden aturar nunca, siempre que al Cudiar a los niños, a las ninas, a os nines, a los menos, a las personas discapacitadas y también a las personas más mayores, pues siempre vi a una persona que ha de estar cuidando y goza de estar una mujer. Lo que demandamos es de que esas mujeres que no van a poder aturar o hueito de marzo sean presentes en, en esta vaga, ¿no? que nos digamos, a la cordanza de todas ellas. Y lo que pedimos a los hombres en este ámbito es que si han de aturar, que sea porque van a cuidar, a cuidar por una mujer, y sea amiga, compañera, a, compañera afectivo sexual, pero que, hizo, que que se visibilicen los cuidados, que hay una cosa tradicionalmente las mujeres que siempre nos han hecho educado para acudiar de, de chicotas y que y que no puede natural mmm, mmm, ningún día del año. Dim pues en no laboral yo soy no ex laboral de Aragón Bueno, pues eh, no aceptamos tener peores condiciones de trabajo y cobrar menos que los hombres por lo mismo trabajo. Muchas vegadas, ¿no? Ah, a brecha salarial eh, en Aragón llega de un 25,3%. Y eso significa como eh, si es, está como si las mujeres eh, aturásemos de trabajar, no, de cobrar sin cusa. Si trabajásemos gratis desde pues principios de noviembre. ¿Mm? en un año, y soy bien grau, ¿no? Hemos de prender de conciencia de estas cosas. así Y también por el teito de cristal, ¿no? Las mujeres no pueden acceder, eh, a. O, oye más embolicado para ellas, de acceder a puestos eh, más alteros o de más responsabilidad. Así es que también eh, demandamos que las mujeres aturen y que se note que si nosotras se atura el mundo en, en el ámbito laboral. Y, en otra vez, si los hombres quieren... Eh, refirmar esta vaga que aturen también en el ámbito laboral si han de cuidar en casa suya a los menos o por una compañera o por una amiga o porque eh, quien eh, refirmar también en un movimiento que, que fa falta muy cismar cosas y sevilla pero eh, detrás está invisibilizada y charraremos eso también porque los medios siempre tienen la cámara para el héroe, hombre que, que llega duyando a todas estas mulles eh, bueno, en oex estudiantil Eh, demandamos una educación laica, feminista y pública, también con una con una educación sexual feminista integral que no existe en estos sintes y eso bueno creyemos que hace fa, falta, ¿no? Eh, así es que también demandamos a las estudiantes que aturen en su no suyo puesto de estudio y que participen con todas nosotras en, en este día. Y en oxe de consumo, pues eh, demandamos no cual, cual vaga general de no no consumir. ¿Mm? Uh -huh. No irte a comprar, no, no irte al ovar y sedilla Y <risa> eso oye muy importante, ¿no? <risa> eso oye ¿no? muy importante, que, que pero esa coraza las vidas puedes... sí, en sí, casa los... O los eh, puestos de abastecimiento que se que se colocarán que, que muchas veces nos trovamos con esas imágenes que a yo me fan tanta vergüenza llena, ¿no? De, de toda la post-manifestación con todo en, lo, en los vas Claro, eh, eso fendo, no puede estar, ¿no? O sea, denotar notar en, en eh, que todos esos ámbitos. Bueno, y cómo se ha ido organizando, eh, qué acciones, que ya has comentado, ¿no? Pues que, que se van, y ofendo acciones, pues a, a prestar y sta, esta vaga. Y, y también cómo se ha financiado, porque todo esto, pues a la fin, ¿no? Pues cal, cal, al, por desgracia, ¿no? Pues a la fin nos caldin esta tato, Pues mirate, Antimas de Estos Exes, en los que nos hemos, somos repartidas eh, en Aragón y en todo el Estado español, pues también vía comisiones de comunicación, que son las que difunden todas esas acciones y guías, imágenes y todas las cosas que somos Fendo, a, a Colla de acciones también, que son las que empentan y tienen así ideas de pues que íbamos a hacer para visibilizar, qué íbamos a hacer para informar a toda la chen, y también vía una comisión de financiación. Eh, todo esto y autofinanciado. así nas que somos Prebando de hacer Pues acciones Y vender Merchandising Que hacemos Nosotras pa Pues para tener Guayas diners Que se van servir mmm, 100% En lo material Que que mmm, empleamos para difundir y en todas las acciones que amenistamos ¿no? y se llega la traza de, de autofinanciar y si bella persona o bella entidad quiere donar que también se pueden hacer donaciones pues estupendamente ¿no? que se pongan en contacto con en o en email o en los retes con 8M aragón y así nos podrán hacer llegar si quieren pues Beline que siempre vendrá muy bien ¿no? que hay imprenta y cara y <risa> queremos a un mundo también Eh, y en cuanto a acciones, pues ya han feitas muitas ¿no? En, en el ámbito eh, ciudad y también en el ámbito rural, que somos aquí... as mulles de Teruel e de Huesca e dos lugares tamén moi a tope. Así nas que, bueno, se han feito moitas moitas accións, moitas accións diferentes, se han se han feito reunións para informar aos sindicatos, as asociacións, os partidos políticos para que enpenten e amparen esta vaga. Tamén se sonfendo cara agora reunións informativas e difusión con Octavillas e en en nos vicos e en os lugares. Y bueno, para hoy to AM tenemos muchas muchas cosas. Muchas cosas para hacer desde las 12 a las 00:00 8M que se fera ya una concentración eh no mixta en la de Peteta, en la Plaza España eh y mientras todo el día se ferán muchas accions como o bicipiquete que principiará desde las 7:00 y bueno, paseos por el centro, eh, mesas, eh, piquetes informativos, mesas en los vicos, muchas muchas cosas. Si queréis participar una travegada, en o email, ahora lo diré, no sé si lo tengo por aquí, <risa> o en os retes, Waito m Aragón, pues podréis ponetos en poner en contacto, aquí. metedos en contacto con con un para lo que ameniste. Perfecto. Bueno, y, y como comentábamos, la, la convocatoria de vaga y una convocatoria oficial en, en tiempo, orden y toda esta, toda esta papelamenta no que le fa falta al Estado para pa legalizar estas cosas, que en fin, que simplemente con comunicarlo pues ya caldría, pero bueno, ya otro debate. <ríe> eh, Y la actitud de, de los diferentes sindicatos, ¿no? que son los que legalmente tienen esa potestad para pa convocar las vagas, ha estado pro ¿no? Sí. De, de según Tesqui y según te es como ¿Cómo sí. han reaccionado estos sindicatos? ¿Qué argumentos han, han tenido cada un a convocar lo que ha convocado cada uno, ¿o no convocarlo? Bueno, pues desde Oexe Laboral tenemos ya fa dos semanas eh, una reunión, porque es que esto se ha parado, en, o sea, ha estado un tiempo récord desde la asamblea eh, que se fació en Zaragoza, en la que estivemos más de 400 muelles de todo el Estado español, pues desde, desde Ayora hemos sabido de hacer muchísimas cosas en un espacio de tiempo muy curto. Pues, hacíamos eh, entre ellas esta reunión con sindicatos y asociaciones para demandarles que a Navaga, a los sindicatos, por supuesto, que la convocasen, y estió... Bueno, pues acudieron, por lo menos, y estieron, que estió muy bien, pero, pues, eh, trobemos que había un problema y que, que la Chen, bueno, más más más que más los hombres, que las muñes, pero no más preguntaban y, y se preocupaban porque... Porque los hombres no aman y se van no en, en, en eh, la información de la vaga. Pero, ¿y los hombres qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer los hombres? Y era la, como la misma pregunta, una y otra vegada. Y bueno, ya vale, ¿no? De, de charar de los hombres porque este y un día las mujeres, aunque en, en hemos de estar nosotras las protagonistas, que nos lo hemos currado, pasa, nos lo hemos currado, y que porque íbamos a reivindicar nuestros traitors. Pero bueno, eh, a la fin, eh, CGT. TNT, CUT, inter, insert, Intersindical, eh, sí que van a convocar, o <coughs> han convocado ya, Osta va a apoyarse en convocar, y después eh, UGT y Comisiones Obreras, eh, ellos dicen que van a, a emparar, defiendo eh, dos atures eh, en Odilla, ¿no?, de dos horas, de doce a dos de, de mediodías y por la tarde de cinco a siete. Eh, bueno, personalmente las campañas que son vendidas estos sindicatos diciendo que ellos mismos son refirmando esta vaga y desinformar y una desinformación no y de colgarse la medallita cuando cuando no son respondiendo a las demandas que un movimiento feminista les haceitas no Hay comisiones y UGT siempre con las suyas cosecadas. <risa> y además, bueno, es, y había una campaña muy fura de pasmullés de estos sindicatos. Si o tuyo sindicato no convoca, desafíliate. Porque desde aquí pueden surgir ya pues nuevos... Yo ya me salgo tan empoderada <risa> de las asambleas que ya como, de aquí sacamos un nuevo sindicato o todas a, a estos que nos que nos emparan. Porque si o tuyo sindicato o a tuya asociación u organización considera las tuyas demandas y necesidades secundarias mal va la cosa, mesacha Sí que veía la campaña, sí que Antibas me truco muy todo y muy bien, muy bien de aquí todo, todo lo emparo a esa, a esa campaña de desafíliate bueno, ya, ya has comentado también una miqueta que, que has estado bueno, que tú y es de, de un lugar, de Teruel ¿no? Sí, y, y soy bueno. de Montalbán Teruel Eso. <risa> y trabajo en Andorra, Teruel muy bien, muy bien <risa> Y, y bueno, pues precisamente no Siempre eh, hay, un, hay una cosa Que, que me fago hoy también De frente y Que ye hizo remarcar esas diferencias Porque llevo muchas vegadas más difícil O diferente simplemente eh, Lo discurso en no medio rural En medio urbano Y sobre todo la recepción De segundes que mensajes Y de segundes que convocatorias cómo cómo has visto estas diferencias, cómo va la cosa por por ese medio rural tan grande y tan importante que tenemos en Aragón. Bueno, pues a Mónico y lo veigo muy potente y muy bien, porque encara que vía como en todos ámbitos una mica o pro zaragoza centrismo as mensajes buenas mujeres que somos trebañando pa esta vaga que esperemos que no se quede no veito M, sino que continemos. a más a más en años veniens, pues eh, tenemos muchas ganas, así que en el medio rural también se ha visto reflejado. Viables eh, asociaciones y colectivos feministas, Huacharra eh, de Teruel, en Huesca también tienen un movimiento muy potente, en Vagaguito eh, M Huesca, pero en Teruel, pues viables colectivos feministas que son también eh, treballando... Um, muy tomito para para hacer que esta vaga sea un, una jornada de luita muy potente y bueno yo sí que en los en los lugares más chicos y una mica embolicado en cara que te sientas empentada y respaldada por por estas asociaciones y colectivos Pero he visto, yo personalmente, que he feito reuniones informativas en mi puesto de trabajo, en el Instituto Pablo Serrano, en Andorra y en Montalbán, y estoy que en Trillas también en Fere, he visto una respuesta muy, muy buena. Muy tachén, muy interesada, mesmo profesoras como alumnao. Eh, en Montalbán, mismo hemos feito, bueno, ya había una veintena de, de chén a reunión que lle muy top a Montalbán. Y hemos quedado, bueno, hemos feito una collagüito M, puede estar que salga una asamblea feminista de aquí. Eh, hemos quedado para hacer pancartas, se mueven por los retes. Vamos, yo lo digo muy bien y a la Chen, ilusionada, ya no cal explicar a, a razón los motivos que tenemos, que son un Fascal, bueno, a saber, ¿no? Y, y a Chen ya, yo estoy que ya ye, y ayer pro concienciada la otro día que vino estudiantil a Andorra a charlar con la alumna eh, preguntó ¿quién se considera feminista de aquí? y fa tres, cuatro años, yo estoy que dos, tres, es hemos levantado a man y la otro día como uh, muy tisma casi toda la chen, casi toda la alumna que llegaste levantó a man y para yo hizo ya y un un tranguenta de van pero importante Pues sí, sí, a ver si sí, sí, continúa, sí, continúa sin asustar. Me fui contento eh, de ver eh, tanto optimismo en, eh, y, y tanto movimiento. En, en Somos escamalladas, que... también te lo digo. Eh. Yo te voy vaya. a ganar ganas de que pase hoy todo marzo, que no te, no te digo. <risa> sí, sí, imagino. Porque ya hay como tirar de todo y, fe... bueno, pero ya lo que cal, ¿no? Ya lo que sí, cal, sí, sí. Eh, nos movemos también por nosotras mismas, ¿no? Siempre como cuando yo, por lo que creyes, pues así no yo la cosa. Bueno, y yo barrunto, no sé, y un barrunto que tengo yo que que vía muchos hombres escuchando este programa de feito, probablemente la mayoría. ¿Y, y que ¿Cuál hielo papel que, que han de chugar los hombres en esta convocatoria? Y ese hueito de marzo, los días antes, los días de después, en fin. ¿qué, qué Ay, que Ay, la lo que terna hemos hecho? pregunta que no nos quedamos contentas si no <risas> si no les plenicamos a los señores todo lo que caigan, que fallan. Bueno, pues les demandamos como Edito antes que si que si secundan esta vaga en cual dos ámbitos que sea pues y mismo no laboral no porque una vaga laboral no se puede no puede segregar por chenero así es que tiene lo mismo derecho que usa atrás de aturarenos suyo puesto de trabajo ¿m? y que no tengamos dudas de esto eh somos somos bueno somos respaldadas somos convocadas todas y podemos hacerlo sin garra problema eh, bueno pues hombres si aturan que sea porque eh, Van a adullar en esa jornada de bella traza invisibilizada. Os medios siempre tienen una foto, una cámara, un vídeo, un reportaje, una pregunta que hacer a los hombres héroes que te vayan adullando a las mujeres. <risa> Así nos cree lo que le demandamos y es que sí. Si, es si fan que sea de traza invisibilizada. Que digan no sin cusa. Pregunta a las compañeras que esta jornada y de ellas, que es, las que se lo han currado son ellas, aquí somos nosotros para pa, a, a eh, refirmar de, de Zaga, ¿no? Y lo mismo en las manis. Eh, y es muy importante que o primer bloque lleno mixto, eso quiere decir que no más de mujeres. Eh, y después pues, pueden ir hombres, eh, sindicatos, también demandamos que sin las suyas eh, banderas, que si vía símbolos que sean todos feministas. Y bueno, pues en un ámbito personal, pues eso que han de aturar, que aturen porque sea que amenista una muy hierdo suyo entorno, eh, que cuiden por ellas. Mm. Y bueno, ya rematando una miqueta, ¿qué alufras? ¿Te, te fas pa este güey todo de marzo? ¿Cómo crees que irá la cosa? Estoy arriesgado porque igual mismo se emite de impuestos de hueito de marzo y te, te pido una mica ah, de, no hago esto. de fer de pitonisa, pues... ¿no? pero bueno Pues mírate, uh, en chinero, yo, bueno, en el ámbito, es que ya claro, en el ámbito laboral ya no la chugamos, ¿no? No sabemos qué repercusión va a tener. Yo al principio, en primerías, yo me lleva que, bueno, pues lo que tenga un o porcentaje que, que sea, pues bien será, ¿no? Pero que más que estos días, más que más con toda repercusión que llegue teniendo en los medios, con toda la. guerra que somos dando cerrete total, eh, bueno, y ya más que más, eh, o viernes que se publicó en el periódico, que otra envía de Zaragoza oh, yeah. va a durar va a hacer una vaga de 24 horas, yo no me lo podía creer, y eso también estoy como un empentón de decir, esto ya funcionando de verdad, así las que sí, en las que sí, bueno, esto que va a estar una jornada de luita, bien fura, bien maja, lo íbamos a pasar genial, íbamos a, re, a rematar escamañadas pero bien contentas, eh, nos vamos a sentir eh, unidas como como nunca y bueno y, y también los hombres, ¿no? Que quieran participar en esta jornada, en este día, eh, yo estoy que el resultado va a estar pro bueno y que como decía que no llegue no más este un día, ¿no? O 8 de marzo, sino que esto va a continuar. Hemos de tenerlo presente todos los días del año y hemos de continuar y continuaremos trabajando para ovenir. Pues, pues bueno, es verdad que lo de otra mía estoy un puntazo. Estío, yo cuando lo leí, yo antes claro, yo, te voy yo... Leer dos vegadas, <risas> como estoy, no llevo mundo today, no. <risas> o Errado de Aragón. Y antes claro, yo te en, en chuslibol y a la vez, pues, lo de lo otra mía que ature y eso va a aturar toda la, la parte nuestra de. Otra Y mucha gente se lo pensará también de ir a otra vallo, ¿no? Sí, bueno, no claro, sé, sí, o de sí, pillar claro. un trevoa en otro un transporte, pero. <risas> que ya ye, bueno, va yo hizo lle y No no me las, no lo esperaban, o eh, sea, no esperaban. dijeron que le van decidió por unanimidad. Toma. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Oye, muchas gracias. El <risa> La echen de los tranvías. Bueno, pues pues cosa, pues ya no sé si te queda bella zaguer cosa que decir, reclamamiento que fue Bueno, pues que como hemos de erradicar Eh, de raíz a las violencias masclistas y e para vivir en un mundo más justo, más humano, para todes, pues eh, que íbamos a demostrar que si nosotras saturamos, satura el mundo. Perfecto, pues con ese mensaje tan potente y tan positivo nos quedamos. Y, ¿No y tenés, bueno. ¿No tenés eh, cartel? Este espacio en, eh, refirma vaga feminista. Os voy a igual, traer un. Igual lleno pasillo. Ah, vale. <risa> no lo sé, ¿eh? no si lo sé. Si nosotros es me que traeré. Hasta había un atrozuro que puede estar que tal vez seas de vale. sea fuera. Si vale. no, trayernos, trayernos. Claro que, que sí, que creo que sí. Y bien de octavillas. A tu tip. <risa> que además se pueden descargar de la web. ¿no? Ah, Pero sí, vi, ¿sí? bueno, he dicho que todos los materiales que lo repito una travegada. Eh, Poded entrar en las redes sociales. Huito eh, M Aragón. Instagram, eh, Twitter, Facebook, el eh, mismo en, o, en o email para, pues yo qué sé, sucherir bella coseta, proposar una actividad o lo que sea, o demandar bella cosa, eh, pues así nos tenés y bueno, eso, mucha fuerza para todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por haber venido a Tierra de Barrenaus. A tú, Carlos. Y, y a continuar luchando por, por lo feminismo y por la equidad, como comentaba. Creo que sí, muchas gracias. <risa> Bueno, y nos dimos a escuchar una miqueta de música y tornamos a escape con la siguiente entrevista aquí en Tierra de Barrenaos, en la 101 de FM Zaragozana. Era maltratada por su esposo, pero no lo suficiente como para que el juez considerara que estuviera justificada una separación. sentido, viste clásico, este mulles de un mundo que tantas y tantas vegadas hemos ascuitado y que y que tantos años después pues, pues continúa teniendo toda esa rasmia y toda esa luita reivindicación que tanto que tanto hoy nos feba en los tiempos aunque que sonaba por primera vegada y que tanto hoy nos continúa haciendo. Y ya tenemos aquí a la siguiente convidada, Laura, buena tarde. Hola, buena tarde. ...y bueno, pues que va a echarnos una miqueta... continuando en este programa... ...en la, este especial de la vaga de Hueito M... ...la vaga feminista... ...en Radio Topo, en a ...da FM, aquí en Te ...bueno Laura, le vas... ...buena cosa ya de, de años, en diferentes luitas... ...entre ellas, pues muy vistera en la... ...en la feminista, ¿no? ...y cómo has visto estos zagues años de luita... ...pues... ...bueno, hola, otra vez... <risa> ...y muchas gracias, como siempre, pues por contar con yo... ...para este espacio... Que siempre pues soy encantada de poder estar allí. Y pues en los años sí que yo he notado que pues la lucha feminista que pues que ha aumentado, ¿no? O sea, la organización en torno a lo feminismo eh, llega cada vez más, más vistero y esto pues fa que, que se visibilice en más... las desigualdades que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de la vida a mí eh, esto ya mmm, no lleno más una luita que se queda en el ámbito urbano ¿no? como a lo mejor sí que puede bastar antes sino que nos los los años eh, sobre todo de este zaguer eh, en los lugares de, de Aragón porque pues pensando siempre en Aragón eh, sí que han han surtido pues colectivos de, de Zagalas eh, que se organizan y que trabajan en torno a, a lo feminismo a la vez. Estoy que, que las mujeres somos prendiendo conciencia de, de la necesidad que tenemos de luchar por nuestros derechos e eso pues fa que nos que organicemos en torno a esa lucha ¿no? Y bueno, la fruto de esa de de organización, de, de toise ese trabajo que, que, como dices, pues que hay un pullando y, y semenándose mucho, y esta convocatoria de la de la, vaga, la vaga general feminista de Guaito M. Que, ¿En qué se diferencia de otras convocatorias, de otras acciones, de otras eh, cosas que se han feito antes más o de cagora? Pues la principal diferencia yo creo que lleve la... Eh, la ambición y la fuerza con la que se lleve eh, mm, aprestando este día, ¿no? Ye, estoy que llega la, la primera convocatoria de Vaga General Feita Permujers, lo cual hizo ya lle un punto muy potente. Eh, esto, claro, pues esto quiere decir eh, Que, que las mujeres poco a poco somos también eh, prendiendo conciencia de que somos un sujeto político y que como tal que tenemos capacidad y la responsabilidad política de responder a, a las opresiones que, que sufrimos. no A la vez yo creo que esta huelga va a ser como mmm, la proclamación ¿no? de las mujeres como decir, somos aquí eh, y somos... Un sujeto político igual de importante que, que de los hombres a la vez. Mm, yo creo que está ya una diferencia o una particularidad mm, pro fuerte y pro importante, claro, de esta vaga. Y bueno, has, has trabajado en, en lo feminismo de, de, de, del entorno urbano, como decías, uh -huh. ¿no? pero también del entorno rural... que ya nos ha comentado también bella bella cosa, Elena, no ye, yo cuento que hay una mica diferente no siempre no digo ni mejor mm -hmm. ni peor simplemente mm -hmm. diferente eh, pero qué diferencias son las que trobas tú entre entre eso, entre esa mm -hmm. población entre las mujeres del entorno rural y, y la del entorno urbano y cómo responden a esta convocatoria de vaga pues sí o sea yo formo parte de Daioza feminista que es el colectivo feminista donde el lugar que lo pusimos en marcha pues fa... dos mm 2 años vacinas y también sigo lo otro trabajo de das compas de dobais Aragón feminista. Y y diferente pues por muchas cosas, ¿no? pero un costado cal tener en cuenta que lo medio rural y sociológicamente mucho más conservador que lo urbano, ¿no? Y a la vez tú si ya entras con un discurso que trastoca ...todo lo suyo... Mmm, ...lo suyo sistema... ...de estructura de vida pues... ...lleve una luita... y una luta difícil... ...porque ya de entralle con ese discurso... ...a la Chen le... ...le fa miedo ¿no? Y pues, pero a otro costado por ejemplo... Eh, ...pues que mmm, no se puede trabajar ...lo feminismo también es matraza... ...aquí en Zaragoza... ...que en... ...en, en el lugar ¿no? Eh, por ejemplo... y mm, cal tener eh, con, mm, las, las cosas pro-claras para saber que la materialización de, de lo discurso ha de estar diferente. pues A lo mejor si en los lugares en cara o sea, las desigualdades sociales o de género son mucho más marcadas que no a la ciudad, pues hemos de eh, orientar la lucha o las reivindicaciones eh, pues de una de una traza diferente a lo, pues a lo mejor de la traza tan directa que lo que se puede hacer en la ciudad no por ejemplo pues una de las cosas que hemos feito dende ayoza feminista es eh, pues parlar con mujeres grandes eh, mayores <risa> eh, pues y soy preguntarles en plan pues cómo era suya vida que que son todas Igual no y pues con las tabletas Mechovens, pues todo el tema del amor romántico pues si hizo en, en la ciudad pues se veía vamos que ya lo lo más lo, normal en los lugares y ese eh, factor de romanticismo de dependencia y de tal en cada pro pro mes marcado a la vez pues cal enfocar las luitas o, o las reivindicaciones de forma Como de una carrera de, de fondo, en plan, no se puede actuar con la mmm, con la misma velocidad que, que en la ciudad. Mm. Bueno, ahora decías lo de lo del amor romántico me salgo un amicado guión <risa> <risa> porque porque me han trucado de verdad que que bueno que fue poco anti más fácil es lo de esto de la naranja entera uh -huh. y tal, no que yo cuento que hay una cosa que, que bueno que dices que llevo muy normalizada. tanto en ye yo me fui contento ¿eh? de, que, de que ya se vaya crebando con ese con ese rollo del amor romántico pero no sé si si ye tan asignas y, y bueno cómo cómo lo vi la la Chen pues a lo mejor la, la más joven o también estas mujeres eh, mayores que decías pues o sea en el ámbito urbano o en el ámbito en, de... los, dos. <risa> ¿En los dos pues en lo mundo rural sí que es cierto que ya lo es normalizado y que no se plantea, no oye también menos en la que se plantea otras formas de, de relacionarse, ¿no? O sea, así que es raro, pues, tener, yo qué sé, pues una relación abierta y eso, pues como que ya no fa gracia. Sí. Y en la ciudad, pues, claro, pues si te mueves en la bombolla súper guay que gozamos, ¿no? <risa> El logueto, madre. Tal cual. Pues, así guay, porque, bueno, siempre pues vea, vea contradicción ve frontera mental que muga mental que, que traspasar pero por ejemplo yo trabajo en una academia y así sí que veigo con zagalas y zagalas de barrio normales y corrientes y así sí que veigo que que hice discurso en cara no, no ha calado eh, mucho Pero, por ejemplo pues yo sí que les, les parlo de estas cosas porque así pues conéis una mica otras formas de, pens de pensar y no les espanta no son de acuerdo pero tampoco lo veían como algo eh, raro cosa que en lo mundo rural pues encara hemos de dar ese paso de mmm, no lo comparto pero lo puedo llegar a aceptar pero eso en la ciudad pues poco a poco millos Bueno, me fui contento, me fui contento. <risa> y ahora que decías, pues los chovens, pues tú has trabajado mucho con chovens, tanto a nivel de activismo como como ahora también, pues a nivel profesional, ¿no? Por lo que te toca. Sí. Y yo vi una cosa que sí que siento muy todo decir a, a según te esqueché, ¿no? De eso, de, de de que ahora la, las chovens, sobre todo charlan de, de ellas, claro, eh, pues que, que reculan en, en esas reivindicaciones feministas, ¿no? Sobre todo, pues charlan de los reggaetón y de, la, de, de, de estos temas. no no sé si es de acuerdo con Isambista o no o, o cómo mm. lo Eh bueno o sea sí que y es cierto que en muchos telediarios pues casi todos los días <risa> o cada casi todas las semanas sale que lo masculismo aumenta eh, entre los jóvenes no y pues eso va con estadística a la vez pues sí que puede estar que sea verdad pero también y es cierto que las cotas de, de feminismo entre la choven, de, entre las chicas jóvenes eh, o sea, en mi opinión, eh, y me salto que que no nunca. Eh, yo yo muchas veces escucho reggaetón en casa. <risa> <risa> lo confieso <que> <risa> No, pero pues si tú escuchas reggaetón que pues con todas las contradicciones, ¿no? que puedan que puedan surgirte, pero si bien pues Eh, ese discurso lo faz tuyo y lo ridiculizas en plan, mira este tola ahí que llega aquí plorando porque no sabe gestionar que una mujer no quiera estar con él, pues que se joda que me lo voy a bailar igual. Pero claro, o sea, de esto has de frenarlo con discurso, ¿no? O sea, no puedes decir, soy feminista y y escrito reggaetón. Vale, eres feminista, has reggaetón, pero has de tener una formación. Porque igual que pasa esto con el reggaetón, eh, también pasa con las... con las eh, las tagalas cuya única formación de sobre feminismo y con memes de internet <risa> o sea que está muy ye, guay sabes sí, sí. pero cal hizo pues cal tener mmm, una formación política eh, y ya bien pues pues si quieres escuchar reggaetón, trap o lo que te pete pues pues para adelante que, que oye que cal pasarlo bien también Pero eso, sí que calformarse porque no es conformación se pueden cambiar las cosas. Sí, bueno, que te vas a ir a nos escuchando Amaral de de, de fondo que yo precisamente cuando era eligiendo la música para pa este programa Eh, pues yo era mirándome la suya, las suyas canciones y jodo, que viene a cada ah. una que, que dice unas cosas que flipas, ¿no? Y ahí está no le dice... Me la dice, no soy nada, ejemplo es ahí está. Y como, sí, sí. Ah, y era, sí, en claro. ese mismo disco, yo era, sin ti no soy nada, te necesito y verdad, <ríe> no sé qué otra que digo yo, jodo. Digo, igual estás para este programa, pues no. Bueno. <ríe> pero eso que, que lo de escutar reggaetón, pues, pues bueno... Pues vivimos en el sistema cultural en lo que vivimos y lo que hemos de hacer, yeah, reapropiarnos de eso, hacer lo nuestro y, y, y disfrutarlo igual, pero o sea, denunciando, ¿no? Pues diciendo esto no oye bien, pero lo disfruto, bueno, que sepa, pueda. Y que se puede hacer reggaetón feminista, <risas> También, como, como no, se ha <risas> Tremenda jauría, vamos. Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, y, y una mica ya por, por rematar. Uh -huh. que, que alufras tienes, está este güito de marzo, está esta huelga? ¿Qué crees que, que pasará? ¿Cómo crees que se desarrollará? Pues yo estoy que, que va a ser un éxito total. vamos, Lo espero de verdad porque todo lo mm, treballo que han feito estos meses las compas de movimiento feminista y, y la difusión que soy defiendo y la de. Eh, ...puestos a los que he arribado... ...yo hizo nunca... ...nunca no lo he visto... Eh, por parte de una luta feminista... ...a la vez yo estoy que... ...que va, que va a estar un día histórico... ...y que va, va vamos... ...un éxito total porque... ...las mulles yo estoy que tenemos ganas de salir... ...y, y decir, estamos aquí... Eh, pro de precariedad... ...prou de, de matarnos... Y mm, queremos vivir dignas, libres y... Vamos, y para adelante. <risa> bueno, pues no sé si, te, si tienes bella cosita más que adivir. No, la verdad que me, me queda gusto. Y eso pues que, <risa> que, que animo a todas a, a participar en la vaga. Y que vía grupos de apoyo de resolución de dudas, ¿no? Por si en lo no en de ISAN o lo que sea, pues... eso se soluciona y que sí. que cal estará ese día en las calles y fer vaga de consumo de cuidados y, y laboral por supuesto y estudiantil y estudiantil manera. claro a yo como ya estoy ahí como, como tú ya no, como ah. ya no pues ya. <risa> <risa> también también estudiantes a tope ay ay a ver si es verdad que yo yo también me toca atreballar en ese tema y, y a ver que antes, más en la facultad que me toca a ay ya qué cuadrilla <risa> Pues bueno, pues muchísimas gracias Laura ah, tú, por como siempre. por haber venido y, y continuamos aquí en tierra de Barrenaos. Pues metemos una miqueta de música y tornamos a escape, siguiendo escuchando a Maschen charlando sobre esta vaga feminista de otoño de marzo. y venimos de escutar este clasicazo del diluvio de tú sols tú, que yo creo que ha sonado en todas las vegadas que hemos charlado de, del tema feminista en este Tierra de Barrenaus y continuamos continuamos en la misión Estamos construyendo un camino un caminito para no llegar un camino de tierra sin asfalto y que los coches no puedan pasar Y bueno ya tenemos aquí en el estudio a la siguiente convidada que, que va a venir a charlar pues eso, de esta vaga feminista, esta vaga de hueito de marzo que, que ya la tenemos a tocar, ya allí bien, bien cerqueta. Buena tarde Silvia, ¿qué tal? Hola, buena tarde a todas y todos <risas> que bueno que yo la primera vegada, anti que que yo esperé aquí para la emisora, que me fue muy contento sí, de Sí, eso es verdad, eh, nunca nunca nueva. no llega a y y por eso pues ya ya que le va a estar <risa> Muy bien, bueno, tú ya es trabajadora de telemarketing aquí en Zaragoza y anti más fa faz parte también de un dos sindicatos que, que convoca esta vaga, que la convoca a las 24 horas, no esos esos paros parciales, ¿no? que, que han convocado a otros. Eh, cómo sos aprestando esta esta convocatoria de vaga general. Pues bueno, en primerías sí so, somos, somos aprestando desde de, de, de diferentes movimientos, ¿no? O colectivos dentro de lo que llevo sindicato CGT, que a vaga, por ejemplo, pues sí que la, la hemos convocado a nivel estatal, como bien sabes, pues CGT, CNT y, y o colectivo intersindical, ¿no? Sí que es verdad que, y bien bien se vale que pues otros otros pues, colectivos, sindicatos también, pues, refirman a vaga, ¿no?, y también son trabajando en conchuntata que, que esto, pues, pueda, pueda estar empentado. Sí que es verdad que desde CGT, pues, somos, dentro de los sindicatos, vía un de trabajo que lleva un movimiento... feminista de las mujeres de CGT y se son fendo pues, asambleas, reunión, se lle también treballando en conjunta con todo lo que se lle fendo desde Obuñuel y desde la resta o movimiento feminista, todas las asambleas y y clicas que, que son treballando y en en esto sí. Y bueno, en, en lo tuyo sector laboral, el, el porcentaje de mujeres y, y altismo, ¿no? No sé si, si tienes verdad o tal, pero bueno, pues ya sabemos todo alto así. ¿no? Eh, ¿Y qué, qué forma prenden, en, en este caso, los masclismos cutianos en, en este treballo? Pues cutianos sí. y no cutianos. Sí, es verdad que, lamentablemente, eh, y son, y son presentes, ¿no? Por ejemplo, sí que yo, Bella Vergara, esto pareye que, que lleve un tópico, pero no... no en lleno que por ejemplo taodilla de topayamai pues en la empresa también gozan de fer pues como un concurso no ta taballier quille pues son ¿no? pues o pues mejor bayo mejor ¿no?, Y por ejemplo, o presen que meten, pues mete una foto con lo que mejor que fa tu pai, ¿no? Que que fa y mejor, que que treballo fa mejor, yo día de mai meter una receta de cocina. <risa> que estar que lleve un masclismo muy típico y que no habría de bellerse, pero continua continua estando, ¿no? Y atrás de las cosas en las luitas de treballadoras y trabajadores que somos Fendo y que continúan lamentablemente present, llega por ejemplo, lo que tú has dicho, Carlos, vía un porcentaje alto de, de mujeres más de mujeres que no de hombres que, que son treballando en, en lo que es el sector de telemarketing, ¿no? Y, por ejemplo, sí que es verdad que cuando entras en lo trabajo pues me pienso que también como en la resta de treballos, llegue... Mm, digamos que lle menos embolicado o trobar un turno de Tardis que no de Maitis, ¿no? Y por ejemplo, en el turno de Mightis, pues eh, el 80% alto va a ir a lle ¿no? Claro, la hacen que la que sincusa lle y la interpresa y recursos humanos te dice que lle, claro, es que somos treballando y somos de un poder por lo que lle la conciliación familiar y que te a poder conciliar esa. Pues que, la, pues que puedan llevar a los fillos y a las fillas a un médico, a la escuela, y pues cuando son salius que puedan hacerse cargo de, de aslavos, pues lo que son, de, de la familia, ¿no?, y cúdiaos, pues parece estar que, claro, la, la empresa se mete la medalla como que, mira, metemos a casi dos mujeres en eh, o turno de My teens, porque sabemos que son las, las que se fan cargo de... dos cudiaos, ¿no? Y esto también lleva un, un masclismo, ya no un micromasclismo, sino un masclismo que la chen, eh, mismo veía muy él, pues como que lo veía bien, ¿no? Como que, le me sonfendo a favor, ¿no? No te sonfendo a favor, porque os cudiaos son cosa de las dos, si tienes pareja, das dos partes, y si no entiendes, pues de que sí, ¿no? De, con, de que puedas... Repartir ese treballo. Así no que, que ya veis Carlos. Y soy. Y que Pues bueno, otra de las cosas que estamos luchando ahora también dentro del den de sindicato y de otros sindicatos que también son en el comité, ...y con, por ejemplo, otra de las horas médicas. Que si tú has de elevar a tuyo filho a tuya filla a horas médicas, por ejemplo, por un regular siempre gozan de hacerse cargo a las mujeres, ¿no? Que parece que ye como lle cosa de tú, no, no lle cosa de tú, lle cosa de las dos partes. Y ahora lo que son Fendo también, ya que hizo, partir de que... Contraparte te de, de, de descuenta de las tuyas horas médicas. Y ahora te descuenta o tuyo que de nómina, porque también te quitan de incentivos o de plus que tienes por esa parte, ¿no? Y claro, lo que estamos diciendo en la parte mala, que Kalfer Notorio dijo de que no hay una cosa cutiana y de que no hay un, un dreito al pies de una... Pues te metiendo la garra en, en el cuello, ¿no? Bueno ¿cómo, mira cómo lo tenéis en, en telemarketing. <risa> sí, Lamentablemente. <risa> bueno, ¿y en en estos días previos a la a la vaga, cómo va funcionando la, la convocatoria, que se charra por por lo tuyo centro de trevallo, eh, no sé si la chen responde millor, peor. Y no sé también, porque esto ya es muy típico, ¿no? Que siempre se charla en los telediarios y tal, de, de, de los piquetes informativos, pero no se sé, charla de, de o gran piquete que llega la empresa ¿no? Que, que no sé si se ha amenazado expresamente uno con, con bellas represalias y la chenfa fa vaga. ¿Cómo, cómo llenan bien laboral? Sí, pues bueno, <risa> sí. todas estas preguntas <risa> que de. te fue a la reú? <risa> no, bien, bien. Las asientas bien porque yo verá que todo esto lleva un empando yo también. <risa> De verdad que, por ejemplo, claro, como en primerías, bueno, en primerías y no, y de feito hemos convocado vaga 24 horas, pero en el comité, por ejemplo, de telemarketing, aún un, a un soy yo, en otro en vador, otro ¿no? Eh, somos comisiones, UG, comisiones obreras, UGT, eh, SOA, OSTA y CGT. Y pues bueno, de fuera de nosotras, y eh, decir, comisiones y UGT, han convocado no más que, pues hizo que, o, o paro de dos horas, ¿no? No pasa. Y claro, también taforro de botas, se son metiendo la medalla de... Mira, íbamos a charlar con Recursos Humanos, con la Interpresa, con, con el amo de que íbamos a hacer vaga, dos horas, poco más que pactan a qué hora te va <risa> te fa, te fa, te fa mejor que, que aturemos, ¿no? Y nos faigamos la... nos vemos a foto y... y pro, ¿no? Pastaleo. Y soye, y soye. Así, no es que por esa parte la chen, sí si que los trabajadores y las trabajadoras son una miqueta... Pues hizo con el empandullo de, bueno, en primerías es esto que lleva un ature de dos horas uno, o no, oye una vaga de veinticuatro. Bien, se vale que somos trabajando, pues hizo eh, o sindicatos que hicimos para, pues bueno, para decir, no, esto lleva una vaga de veinticuatro horas. Así nace como se fa notorio y como se, se fa daño, ¿no? Que lleve de lo que se trata, de, de que se ature un mundo, de que se viga de que eh, si las mujeres aturamos, se atura un mundo. Esto no lleve fernos la foto ya, mm. sino, pues hizo que... que se veigan las consecuencias. Sí que se lleve parando muchísimas más la idea ya que durante Odilla, la Chenature y se pueda hacer actividad en la carrera, ¿no? En la carrera, pues, eso, el fer el concentración, fer movimientos, fer hacer todo lo, lo, la lista de actividad que se son parando, pero sí que lleve la que la empresa por un costado, ya un mes antes de no como a vaga, pero que ya se va a sentir de esto, sí que decían de que, pues eso es lo que todos decían, ¿no? Que quitaban diners de nómina. No diners de nómina, como pueden ser legalmente, porque yo un derecho a ser vaga, pero sí los que, digamos, que no te pagan por las tuyas horas treballando, que eso sí que pueden hacerlo y un incentivo, y un plus, pues eso sí, si sí me gana de deisarte a eh, sí, pues aún no. Y eso sí que lo llegan diciendo, y bueno, nosotros ya hemos hemos feito facha a sindicatos es que hemos dicho que... que íbamos a por todas, y que si a la fin que la echen... y eso no hay una sin para no ferver vaga, tú fe vaga y si de impuesto te, te pues eso te quitan este estos dineros, pues vamos que no te los que no los cobras por así no de decirlo, pues pues lo por como sea, porque es que ya is oye como... o colmo de todo, ¿no? Que ya bien se vale que somos todos pues arrocegones en esto que, que encima te, te digan que, que bueno no faigas vaga porque te quitamos los diners y soy lo que lle la presión que lle metiendo la empresa pero bueno yo me pienso que en estos días hemos fendo muy tan ta, a ver pues asambleas mesas de información y, y soy y metiendo días tras días comunicados, hasta que la chen no le metan cerina porque ya verdad, la idea de meter cerina para que la que sea por los diners porque a lo mejor ya no porque te fuera a chiten, sino porque sea por los diners que la chen no no refirme la vaga Bueno, pero la Chen como... Que, que han bien mirado... ¿sí? sí, no, yo me pienso que, que a la fin y bueno, ¿no? Porque eh, faduelo y no faduelo, pero yo verdad que a la fin la Chen como piensa que dice, bueno, oye, si a por los dineros o no, pues bueno, yo refirmo a vaga. Yo me pienso que será bueno, sí que yo verdad que vía muy Chen aire, como vina en todos los bueno. treballos, ¿no? <risa> que pues eso, ¿no? Que son diciendo, bueno, pues es que yo a lo mejor yo sí que amparo a vuestra... a vuestra luita, pero bueno, dende a ¿no? O otra chen que te diga la, la sincusa, ¿no? Por ejemplo, de no, yo soy hombre y y bueno, pues se amparó a vuestra luita, pero no voy a hacer vaga, porque no, no, porque lle cosa de mujer, una belleza, no lle cosa de muller, la cosa ye que que tú no seas en la primera renglera y que pilles todo lo protagonismo, pero sí puedes adullar, ¿no? Así no es que... Que de verdad que. Pero bueno, yo con todo y con eso me pienso que la cosa saldrá bien, que esto se lleve efendo, ande más lo que estamos diciendo. De entre. A yo me fa muy. Muchísimo argüello y me mete muchísimo contenta que esto no lleve una cosa chicota, ¿no? Que se lleve efendo a nivel de. De todo el Estado y que se lleve treballando y que, jolio, que no lleve una cosa. De. De buen fe, porque lleve embolicado pero se lleve enfrentando pro bien. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que me, que me comenté es la otra vez, cuando, cuando charremos de la sí. entrevista, eh, y era eso, que se, que se lleve trabajando en una colla de guardería eh, para cuidar a Catrinaya y tal, y, y bueno, también lo han, lo han comentado también Elena y Laura, todo los tema de la vaga de cudiaos, ¿no? Sí, que también creo sí. que es que muy importante, que, que sí que se ha feito bella cosa en las vagas generales anteriores, pero en esta sí que se lleva ta, muita ficancia, ¿no? En, en, en este tema de, de la vaga de Cudiaos, claro, por la parte por la que toca, ¿no? ¿Cómo funciona esta esta guardería, cómo funciona esta vaga también de Cudiaos? Pues esto, la verdad que, que surtió la idea por lo mismo, ¿no? Porque decíamos, bueno, ya importan lo que somos diciendo, que ature la que y treballando, pero también es importan que y sature, sature el mundo, ¿no? Y es verdad que vaga de cudiaos, vaga de consumismo, vaga de una miqueta de, de todo al tubáis, ¿no? Y con los cuidados, de verdad, que muchas vegadas de También porque otro de los papeles que nos meten a las mujeres, y que en este trabajo ya también aproveito que se me vais a pero ya el tema del patriarcal y, y patriarcal, estereotipos de mujeres, eh, has de tener hijos, y ya, eh, las que ya somos treintañeras ya te dicen como, joder, pues ya casi, más <risa> <risa> tarde, ¿no? Y y yo, pero más demandado si quiero tener uno o como yo he visto, ¿no? Y también, pues claro, se propuso la idea de decir, bueno, viachen. que no cumple el estereotipo, y eso, joder, y lo que cal, por lo que lo quitamos, ¿no? Que no cal, está el estereotipo patriarcal de parella, paimai lolo mai, lo, lo, lo, la, ¿no? Y decíbanos, vía muy tachen, mujeres y, bueno, y no pas, ¿no? Que, por lo que sea, pues tienes a tuyo cargo, fillo, filla, y no tienes a otra persona a talizarlo, ¿no? O a lo mejor, entiendes, pero... Pues eso no para... ¿Cómo lo fas? Pues decíbanos, mira, pues se fa una... Una colla, asamblea, y como una... Una colla comuna de... Que sea de hombres. Claro, eso y lo que... Lo que caleva porque, claro, ya no... Si nos metemos atrás y sedilla, no... mal <risa> <risa> vale. Y sí que llevará que sanufriu bels hombres, y una miqueta embolicado, porque, claro, como lo fas, ¿no?, de... Porque, claro, se fendo como una lista y una colla de treballo de hombres, de a ver qué horas, en qué puesto se pueden meter. Claro, pende también de que ninons ni y ninonas hicieran, ¿no? Porque yo verá que no llevo lo mismo un ninon de, de dos años que uno que entiende un güey todo nuevo. Pero bueno, al tuba eso sí que se llefendo, pues eso se envían emails por WhatsApp, por, pues bueno, por los medios de comunicación. Y se ha meso una calendata, dica pues bueno, dica beldilla Santis, para que toda la chen, pues se pueda ufrir, para colaborar. Ye. Y también al bies, no que pueda decir, oye, mira, pues a yo me ha gana de fer la vaga, y, y este rato, a lo mejor no puedo estar con lo mío, fillo, filla, pero bueno. Y así no es que yo me pienso, claro, histórica, que no hay plegue o zagerinte, no sabremos cómo surtirá, pero a lo menos lo que hemos dicho, que no sea que lo de Ferbaga, que no sea porque no puedes, que yo también lo entiendo, que no sea porque dices, es que yo soy sola acudiendo mi filla o, o como sea, ¿no?, o solo también en este caso, y me fería, me fería eso, pues, hoy el participar. ¿eh? Y bueno, ya te remataron a, a mí, rematar ¿qué la entrevista? ¿Qué alufras te fas para pa este güeyito de marzo? ¿Qué creyes que pasará? Que hoy habla en la carrera y en los treballos? Y, sí, y yo. Las mías alufras son positivas, ¿no? Pero bueno, también soy realista, ¿no? Realista por lo que íbamos a sentir y sedilla. Por ejemplo, las alufras, yo me pienso que va a estar un día sabelo de poliú. ¿Por qué? Porque vi actividad todo lo día, ¿no? Seguí proposando, desde que comencipia a hacer piquetes informativos, desde pues si hizo fer notorio en, en los puestos de treballo, que había mucho más sector femenino, el llevarlo todo con muy con con alegría por van También eh, seguí pensando, pues, es una plaza de opilar hacer actividad, fer también ver el Feras 10 en plan de alforza, ¿no?, de cada uno que pues lo que ha traído y se mincha, luego de impuesto en el Solardo con ello... en la manifestación también, que ya las siete doradas, y yo me pienso que todo esto va, va a estar un día pro polio porque a la chen que lo sentimos y que lo refirmas, pues el, el ferista comuna y beller como sigue empentando todo lo día y toda la chen que mete muy del era por esto, pues yo me pienso que va a estar un día pro polio contraparte también sabemos que os medios de desinformación... No, no radio topo no radio topo eso precisamente radio topo que, aquí que somos muchísimo agradecidas de que de poder tener estos medios de comunicación ta, efectivamente Para poder charrarne porque pues ya sabemos eh, eh, Facharaldo de Aragón y todos estos. <risa> lo Mundo la razón pues aseguras es que pues eso Que meterán la foto, dirán lo que sean, y que él somos, bueno, que no en somos guaires, a lo mejor que no que no somos res, y que, bueno, y también pues a suya en vista de todo esto. Pero bueno, con todo y con eso, yo me pienso que las mías alufras son positivas, y estoy segura de que lo veeremos, y que Dim pues, la chen o Día de Dim pues, cuando sea eh, tornea suyo treballo o sea en ovar, o sea, pues hizo Fendo un café, charrará de abaga vaga y das conclusiones, y yo me pienso que, que serán positivas. Bueno, pues no sé si si te queda bella coseta más, bella Belzager mensaje que quieres lanzar a, a pues... la chen, que que ya escuitando este tierra de Barrenaos, especial de la vaga feminista Guaito de Marzo. Pues por ahora, bueno, meterte las gracias a tú, Carlos, pero <risa> que sí que que el podernos el bueno, el meternosista no el este es, espacio para poder Charrar, charrarne, pues muchísimas gracias también a toda la que ye pues hizo adullando en sea lo, lo que puede, lo que puede porque con eso ya, ya en ye y bueno, y tampoco no quiero, pues eso, meter la chapa con esto de las actividades porque se, bueno, pues un, un día antes su dos ya... Todo lo que quieras, eh, sí. to, por favor por favor <risa> Bueno, pues sí, un poco un es lo que es adito, ¿no? Lo que yo seguro que así toda será la, la manifestación También se pensando fer de noite pues de nuez pues una de las de doce horadas de, de la noite y cada una una marcha, una marcha nocturna eh, con la visita también pues lo que hemos dicho se pensando hacer bella cosa actividad, teatro, en aplazo Pilar Solardo con ello, bueno muchísimas actividad que en lo que no queremos es que se pise una con la otra, sino las que se lleve trabajando desde un movimiento feminista colectivos y asambleas, está esto Y bueno, yo también llegué soy embrencada, en pero a que con un fascal de cosas, si que, <risa> que, que lo que te os digo, esto se verá se bien a programación, pues odía de antes. Y, y soy que muchísimas gracias porque es verdad que Lo que nos fa mucha honra el que se pueda sentir nuestro chilo en isto, ¿no? En esta baralla. Y que me es como Radio Topo, tierra de Barrenaos también, <risa> que lle dentro de ISOYE. Y, y pues ISOYE y so otros colectivos que, que son luitando día a día. Por lo que lle también la, las luitas, bien sean las luengas o de lo que somos diciendo, de, de lo que lle os dreitos y o día ¿no? Lo, lo cutiano. Así nas que ISOYE lo que cal. Que, que de la resta vino un fascal como <risa> fachaderando y todos y Totitos mellos así no es que muchas gracias Carlos pues bueno muchas gracias a tú Silvia por por haber venido y, y eso y a ver si sale todo bien y tenemos una vaga que, que cambie lo mundo ¿no? que pero que haya, sí que, que la revolución la hacemos cantando y con alegría así no es que y oye yo me pienso que las alufras serán buenas <risa> muy bien pues muchas gracias a tú venir. Carlos que venga bueno un beso de a todas y todo Bueno y ya rematamos este programa especial de, de previo a la vaga feminista de 8 de marzo que, que hemos tenido aquí a Elena, a Laura y a Silvia pues charlándonos una amigueta de esta, de esta convocatoria tan especial y tan importante que, que, iso, que esperemos que aduye no a, a avanzar en todas estas reivindicaciones, ya que lo día de, de mañana pues sea un día, un día millor. Como siempre, pues hemos estado en tierra de barrenados en este programa feito, sin subvención, sin dependencias y con total libertad. Somos las que no los revelaremos y las que defendemos la aragonés charrándolo cada día. Somos tierra de barrenadas. Navega la más en Radio Topo en la 101.8 de la FM Zaragozana La voz das que no entienden en qué te enterarás las cosas que meras te importan. Sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejarse de ser víctima tomando la cerilla y el Recordamos que Tierra de Barrenos y la versión radiofónica de blog mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en aragonés, y que puedes seguirme en Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram, Evox y también ahora en Telegram. Que lo programa lo emitimos todos los domingos de 9 a 11 y que puedes probar los programas anteriores en iVoox, e en Loblog, en barrano.blogspot.com y en la web de Radio Topen, Radiotopo.org oh, oh, oh. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando y es que creo que he vestido con ropa tan inflamable. Se lo estaba buscando. Y bueno, bueno, hemos tenido una música muy especial. Todo con collas, aunque las protagonistas ya eran ellas, o aunque se van a lo menos parte de, de la colla. Como Ali de San, Samara, Alan Paranoia, Natiju, Bjork, Chinachana, El Diluvi, La Kinky Beat, Prau, la otra, que ya es de zaga, Mayacán, La Monkey Van, eh, Prau y Puro. Luego Uncha, y no sé si me olvido de Beluna más. Me he relajado tanto con esta mosiqueta. Así es que bueno, barrenadas y barrenados, nos villemos en las carreras, en los vas y sobre todo en la vaga feminista de venían M. No tienes garra en chaquía, de fe vaga, de cudiaos, estudiantil, laboral y de consumo. que vaya muy todo bueno te diviliver si diga lo venien y luego mintió No para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, papshu varì varì se. Sé que moda chubar y